¿Pensabas que todo había terminado? Te equivocaste. Porque estamos nuevamente to to tomando el control de tus movimientos. La estación de la música, CD m o b i l e Atrévete a ingresar nuevamente a un mundo desenfrenado de buenas vibraciones. オフェシェイオフェミュシェイオオフェミュシェイオオフェミュシェイオオフェミュシェイオフェミュシェイオフェミュシェイオフェミュシェイオフェミュシェイオフェミュシイオフェミュシェイオフェミュシェイオフェミュシ Nuevamente g u s o s o s a r acá en el aire, compartiendo música, compartiendo sabor, compartiendo con Armix. Enhorabuena cada uno de vosotros,、no、olvides, bienvenidos. e v Maestro, enamore, en vivo, DJ o e l señor、no、Arvix. La leyenda viva. Enhorabuena las catiras, v a,、no olvides, mujer, no olvides, a no、olvides, mujer, y un beso inmenso. A cada una de vosotras, cómo no. El pan t a m b é n a los grandes panas de Checa, también la gente de Iñaro. A t d a la gente, a toda la people. Soy el mismo、no、sé qué, de hace 10、no、años qué atrás. Todavía、no、amigo, por qué, en tu、no、corazón por qué, y en tu mente. Un poquito más poder. e、eh, si、por ahí, por ahí, un poquito、si、más. por ahí, poquito m e r ahí, un poquito más. i m e e s n t í o r t s ú b e l e s ú b e l e s ú b e l e Ya、sí, v、sí, sí, e a g a n a la gente chévere que está en la parte exterior. Vaya. Vámonos. Oyenlo, un poquito más poder al micro, vale. Venga, maestro. e、eh, p r ahí estamos ya nuevamente en el aire. Venga,、porque、venga, la familia.、No、mora, la, la familia. Gusta, Cuba, Epa, la moneda, no, no se corten, no se m o l e s t ¿Cómo nos vamos ya en vivo? Programando música. Ya e s t a toda la gente que hace FIBER y es que se va a ir n saludo s inmenso. Desde el centro de Madrid en vivo. Y Che Cherokee. Las máquinas del Sobornix. Cuando hoy v i v i r o s Es para Humberos, vamos. Y a poquito vamos haciendo s a b o r Vamos brindando m u s i c a l i d a d Venga, maestro. Nuevamente en el aire. Brindando música, brindando sabor. Ya está e las cachinas, vaya. Un s a l u d a s o inmenso.、No sé qué, no、sé y las que el próximo domingo estará acá, Elipsis.、No、sé un、no、paname, DJ. Ya lo sabes, qué, el día domingo. e s t á n los grandes panas está en la parte exterior como no la invitación grande y estamos en vivo y chay c h e r o q u i y el señor darwin epa maestro caminando por todo pichincho n o e v e n t e con ustedes la estación de la música vive もう一つのこ o はもう一つのこ フィーバーです。 Es la gente que está o subiendo en el bar, vamos. La gente que viene chuchacona, ¿no? ¡Ena, ¡Eh, maestro! ¿Qué pasa, comando? どうぞどうぞどうぞど エパソブ a トウバモスエタガラララララララララララララララララララララララララ e ラ o ララララララララララララララララララララララララララララララララララ Próximo fin de semana sigue la rumba, Kaina y Feber Risco. Este es el nuevo polvito que te quiero entregar. Para que a l e g e s tus penas y, y m a t e tu soledad. 俺は俺がダーツめに、めに、俺はダーーツを取るために、俺はダーツを取るために、俺 o ダーツ a 取るために、俺はダーツを取る o めに、俺 a ダーツを取るために、俺は o ーツを取るために、俺はダーツを取るために、俺はダーツを取るために、俺はダーツを取るために、俺はダーツを取るために、俺はダーツを取るために、俺はダーツを取るために、俺はダーツを取るために、俺はダーツを取るために、俺はダーツを取るために、俺はダーツを o るために、俺はダーツを e るため v 俺はダ d ツを取るため Amor, explícale. Explícale. Que ya no la quiero. ¡Uf!、Uh. f e a r i a s Un poquito bonito, pero bueno, l e vamos. un poquito ya me voy levantando e ánimo. Vamos, venga, maestro. Explícale. ¿Qué q u i Que ya no la quiero. オーえー テーションオとうございました。 Grana, venga, cómo l a m o s caminando? Hacia tu mente recordando musicalidad, s o v r m i x Somos los mismos y e hace diez años. La estación de los músicos vive. Venga, maestro. m o y a d p a l baile y me emborraché. m r é una chica y me enamoré. Era tan bella, era tan bella. La, que la quería comer. DJ yo, me e yo, r enamoré é Esa me chica yo, yo, yo, yo, yo, soy estación de la música. Cherokee DJ, desde Madrid, España, para el Ecuador. también para los grandes palos de y e r u q i t a mi colo la gente de Checa, i g u i ñ a r el q u i n c e Ascasu y también la gente de chévere la gente de m i t a d del Mundo también está por acá, vamos q e a poquito nos vamos e m b a l a n d o Estamos、variando, hacen i d o algo c h a v e r í s i m o acá en f i v e r Disco. Le dan l o s g r a n d e s p a n a s a las catiras, quiere decir en en finas, que el próximo fin de semana sigue la r u m a acá en f i v e r Disco.、Pero、acá seguimos variando el e s c e m a en la musicalidad. Venga. どうも Seguimos, suavecito 皆さん、皆さん、皆さん、 Vamos, vamos, elévate. Esta tarde en vivo, vivo.、Ahí、están los grandes panas que siguen arribando. Se m a n a s e m a n a c a f é d e r i s c o Próximo fin de semana e s a r acá, Memo. Y el domingo, o c o m o l o s pilas? Es t de l o s grandes barras que están hacia el fondo disfrutándolo en la pista. Y las que l o s vamos enlazando en la música Zorrix. Oh con las pilas que esta tarde estamos de locura. Tengo vino para los tequiales. Yo también tengo tres e n t r a d a s para regalarles para la el próximo domingo. La uh, uh, uh, uh, a Las chicas, pena. g Vamos, tengo acá un vino. Voy a obsequiar a la pareja más sexy. Yo le veo. Vamos bailando. Acá hay f i v e r Disco. Y los próximos fines de semana, día domingo, yo va a d a tres entraditas para obsequiar a las chicas. Vamos. カバーロー。<Come> ¡Estás esperando en esa tarde! パレードがのほうでたすぶクた Jumbo, cream and shaft, turn and say Colombo. Now I gotta go, go,、so、Coco. Put me up. En la música, el Sauer Mix. En o a x e que hará una entrada. A la chica o al caballero que m e d i g a qué programación tenemos. Acá hay Fiddle d i s c o n t a n el, el próximo fin de semana. Y la s chavos, quiero、no、ver. Alguien que sepa qué programa tenemos del otro fin de semana.、Oh, tonight Nuevamente brindando música, brindando sabor, m i x Que traigan l o s grandes panas que están allá al fondo. Vamos, un saludazo a la gente de Guiñaro. Que van a、no, venir, la gente de Checa, a los c h a m o s de Fumbo también, a la gente de Tumbaco. Venga, maestro. Era t a m b e n dice la gente de o t o n Vamos, venga. どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞ Maestro, ya i e n las grandes panas que siguen arribando. Bienvenidos a Café Ver d i s c a t a i g o n o programando Codex Mix Cherokee. Ya i e n la gente que está allá en el fondo. Vamos, pilas, ya los vamos despertando. c o g e mi, rumbo rumbo, rumbo. mi toque, toque, rumbo, rumbo, rumbo. Así es que nadie sabe la programación del próximo fin de semana, ¿no? No les doy sección ni las entradas, vengo yo mismo. En Alpinas, próximo fin de semana, viernes, matines triantico, ¿no? Sábado, DJ Rodrigo Lobos. どんどんメモ、エリ i シ t u ト、no. a バコ、venga maestro。じ a あ、レシピークロ o venga。あ、けん。 t a m b i n los chamos, e los perro, dice los dañinados. Venga, Eva, por acá dice Don Ramón. Bueno, también vaya un saludazo inmenso para la gente de Otón. También, n c o no?、Y、la gente de Pueblo, a ver dónde estamos, donde estamos Pueblo. e s c u c h o vamos, Pueblo, despiérdate. やだな、楽屋でやすかしゅう、いばや e ね。やけだんやけだん Lleva a la gente allá del fondo, vamos, cómo no. Caminando hacia ti, vamos. Y poniendo un esquema total en la musicalidad, cómo no. Panas, v s s ú o a r a n s p n g t h a t m a k e s t h e p a r t y g o i n g o n Everybody! People, people! e l va para acá, dice un saludo para l otro mundo, dice, bueno, vaya. v e n g a v e n g a la gente de Ibarra, dice, bueno, vaya. Acá en Fiverr, Riskatec, semana a semana. y me la mando a los mejores espectáculos de acá, v e n g a y d i c h el Cherokee desde el centro de Madrid, cono. バイナー。 Los disqueros vamos recordando música, proyectando éxitos en este weekend. Ya lo s a b n los grandes chavos, ya lo sabes, próximo fin de semana vamos a seguir pintando música a c á e n primer disco. Los grandes espectáculos, s v a m o s シェアプレイオーシャーリシャーリレイが出 No? los vamos vayando a hacer algo chéverísimo en la música recordando éxitos e la n u e v n e vaya un saludo especialísimo como no de los chicos que siguen arribando vaya a e n t e también que está consumiendo en con el bar bar Pilas para e s t e j a r este vino. Si no me lo tomo yo, vamos. s q p é va la gente de Fuego, mañana a p u e g o la gente de Checa, c a b a l ó n ¿Santana, la gente de Guiñalo? No hay nadie, venga. Estoy grabando grandes yeah, yeah. exclusividades en el tiempo, c a b a l ó n、no? てんの la gente de pueblo venga venga venga gente chamos chamos acá por Pueblo la de y se está calentando el vino v en g a maestro a los grandes panas baila lo baila lo station of the music En la camisa de Rubén p a r a v i a n a vaya con mucho novio. a los grandes amigos, las grandes s e g u i d o r e s de cada f i v e r Disco. e s t a m o partiendo por Arpix Cherokee. Se colgando el techno. Y eran los grandes amantes de este género. Hay un saludo así que me h a c h o que decir en esta tarde, en este 25 de marzo. o c o m o lo a c á e n ¿Cómo lo、no? va, d i s c o Tecno, tecno, tecno. Venga, esa chica, vamos. ¿Cómo lo va, cómo lo b a el techno? a i l a mejor que el Mauro, venga. <risa> venga, a la chica más pilas, va a exequiar el vino. Se va a balar i tecno, pero tecno, tecno. Venga, venga. La gran e s p a n a s los grandes s p a n a s los grandes seguidores. q Él da un s a l u d o s a la familia, vamos. e va también, anda en la parte, venga. Vamos partiendo, Tecno. e vaya a a c ¿sí、e r canción. t e n g a otra chica que le va a a frente, vamos. Caballo、no, también, es una tarde nuevamente acá en f i v e r Disco. ¿Quiénes somos? La familia Estación de la Música. Un saludo así que c i e n z o a cada uno de vosotros, a los chicos de e n c h é v e r e s a la gente e Caché. Venga, la Estación de la Música, vive, venga, maestro, dice. Cherokee, Venga, oh, vamos, yo por acá ya veo a quien a usted q u e r el vino. La chica, la chica, la chica. Era la chica que sea la bomba, le voy a e c i r que e r el vino. q u i El r e vino acá, la chica, la nena, q me diga cómo se llama y con qué vino, vamos, Kelly y c ó m o Kelly y con qué vino solita. solita. Dice que ha venido, o sea que no hay nadie. Venga, maestro, vamos, disfrute de eso vino con sus amigos. Venga, Cherokee. Estamos como al comienzo, esto pasa en las mejores familias. e ¡Venga, Che, venga! r エンーラテ !Whou!!Y retorno una vez más!La empresa musical、Station of the Music!La máquina de Zornix!A、so、los amantes del o p u del p a n r o a m カワノー。 よだれのシャモス、アラビアガワリア チュビ。 Dándole a la gente que estaba visitando en el bar, ¡vamos! s f i las que esta tarde estamos! ¡Están j u a n d o música! ¡NH! e g a c r i c a s í a ¿cómo lo vamos? Haciendo historia en la música, ¡vamos! Y la echamos pilas, que estamos en vivo, vivo, vivo. フィーバーフィーバー オーディオンの皆さ e にお越しいただきました。 どうしても悪いことはないです。 Son corazones muertos que no se atreven a amar. ¡Paz, paz, paz, paz! ¡Más memorias! ¡Vamos embalándonos de la música, el sabor! ¡Ya, ya! どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どう 何 Seguimos clasiqueros. Seguimos haciendo poder mix. A los chavos de la vieja guardia. Vaya. A la gente de la zona norte Guayabama. g o l o s A la gente de Tumbaco también. Vaya. A la gente de Pueblo. no hay chaval バリッ c h i a ela é、um, e r a e d s c e a f r e n t o r t a a f r e n e ケケロ calor ロケロケロケロケロケロケロケロケロケロケロ e ロケロケロケロケ a ケロケロケロケ o ケロケロケロケロケロケロケロケロケロケロケロケロケロケロケ c a ロケロケロケロケロケロケロ r ロケロケロケロケロケロケロロケ parejita y a la pista vamos y ahora... 何 バイバイバイバイバイバ t バイバイバイバイバイバイバ o バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイ a イバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバ n バイバ e バイバイバイバイバ a バイバイバイ a イバイバイバイバイ a イバイバ a バイバイバイバイバイバイバイバイバイ e イバイバイバイバイ まずいとばらだ